a saludar al diputado Espartaco Marín. Espartaco, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo van? Bien. Eh, queríamos que hicieras una evaluación de lo que ocurrió ayer en en la Cámara de Diputados. Si bien en algún momento tuviste una intervención en en la que referiste a esa evaluación, queríamos conocerla ahora con más tiempo para reflexionar y demás. Bueno, creo que fue este un hecho eh, se puede denominar histórico porque hace mucho tiempo que no se interpelaba a un ministro en el recinto de la Cámara de Diputados y creo que haber concedido esa interpelación sabiendo que por supuesto había un escenario en contra por lo menos de nuestro de nuestro bloque oficialista porque evidentemente había manifestantes que que de alguna manera reclamaban por supuesto la, la renuncia del ministro y algunas cuestiones más Nosotros creíamos que más allá de, de esa representación en la grada, creo que la sociedad de la provincia de La Pampa merecía conocer la respuesta de parte del ministro de un hecho desagradable y reprochable como ocurrió en, en Lonquimay. y por eso también fue filmado por la televisión eh, pública provincial, para que el resto de los ciudadanos de, de la provincia, a través de sus representantes, que en este caso nos toca, nos toca circunstancialmente hacerlo desde las bancas, Este, podamos consultar y preguntar algunas iniciativas este, en, en términos de protocolo policial <coughs> para que la sociedad sepa claramente sobre el hecho acontecido en Don cómo fueron las responsabilidades. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué sensación te quedó de la interpelación en sí y de las respuestas o las no respuestas según el caso del, del ministro? ¿Quedaste satisfecho? ¿Cómo definirías la, de, tu visión o la del bloque? Yo creo que en términos generales fueron más de cinco horas en las cuales el Ministro este, respondió cada una de las consultas, no solamente las que tu, tuvieron que ver con, con la muerte del cazador, sino también este, con distintos pedidos de informes que habían sido solicitados ante la Cámara y que tienen que ver como por ejemplo con el conflicto generado por el Meridiano V, con la detención de la periodista Sonia Alcaraz, con, con la detención en su momento de, de García, que es un empleado de la Cámara, Fue consultado por, por distintas iniciativas que eran motivo de pedidos de informes en la Cámara. Por supuesto, los legisladores podemos estar de acuerdo conformes o no con las respuestas. En algunos casos fueron más puntuales, en otros casos fueron quizás más amplias. Y en algunos casos quizás no se respondieron. Pero, pero creo que, que, que hay que reconocer que no limitamos el temario solamente a las tres consultas que fueron hechas por los diputados interpelantes, sino que ampliamos el abanico para que, Los legisladores puedan consultar y la sociedad pueda este, saber eh, en estos últimos siete meses cuál es la política en materia de prevención en términos de seguridad que ha tenido nuestro gobierno de la provincia. Eh, vos marcaste puntualmente diferencias políticas con el ministro en, en tu intervención. ¿Cuáles son esas diferencias políticas eh, y, y cuánta importancia eh, tienen? Yo creo que las la conocés, Juan Pablo. He hablado sobre el ministro con vos en más de una oportunidad quizá por mi visión ideológica y por mi formación también en derecho yo tengo una mirada bastante garantista de, de, de muchas situaciones y quizás nos hemos encontrado con algunas diferencias metodológicas que hemos tenido con el Ministro, y estoy hablando desde el punto de vista ideológico en cuanto a la, la política que a mi criterio debería llevarse en términos de prevención en materia de seguridad, hemos llevado adelante algunas iniciativas en la Cámara que tienen que ver con la posibilidad de limitar las detenciones por averiguación de antecedentes, que hasta el momento no hemos podido conciliar con el Ministerio de Seguridad para avanzar, pero creo que es una herramienta importante que se adecua a parámetros y a tratados internacionales que nuestra nación ha incorporado con, rasgo, con, con rango constitucional, el artículo 75, inciso 22, y que <ríe> tiene que ver con no este, discriminar ni la pobreza, ni, ni segmentar Este, on, on, on, con no crimin, criminalizar la pobreza justamente y bueno, no hemos podido conciliar en algunas cuestiones que tienen que ver con esto, al margen de también diferencias que tienen que ver con lo ideológico porque no hemos compartido ni siquiera la lista este, política mm. eh, municipal eh, el, el año pasado en la, en la, en la interna <coughs> eh, eh, diferencias que he tenido con el ministro que él la ha hecho pública eh, para manifestando, más allá de que ayer pidió disculpas y lo reconocí en público también, eh, para con mi, con mi padre, que por supuesto que son diferencias que uno este, le tocan, le llegan. Eh, pero bueno, más allá de estas diferencias de punto de vista eh, y ideológicas también, bueno, uno entiende que el gobernador es quien decide. Yo ayer escuchaba a la, a la diputada Testa, por ejemplo, decir que... La decisión del gobernador fue discrecional. Y sí, claro que es discrecional, porque fue elegido por la ciudadanía con más de 95.000 votos, y la elección de los ministros son discrecionales. Después podemos uno estar de acuerdo ¿no? con la elección, y eso es lo que ayer se manifestó algunos, que, algunos legisladores con mucha más profundidad, dijeron no debería haberse sido elegido ministro por la condena que cabe sobre sus espaldas, por su gestión anterior como ministro de Seguridad, y gobierno y justicia. Bueno, perfecto, son opiniones, pero manifestar la discrecionalidad de un titular del Poder Ejecutivo para elegir a su ministro, bueno, es, este, es este, ir en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, en términos generales, las diferencias pasan por ese lado, pero entiendo que el gobernador ha comprendido que dividiendo el Ministerio de Seguridad, por un lado, desde un punto de vista técnico, preventivo, y por otro lado, Gobierno y Justicia, quien está en mejor condiciones de avanzar en una política de preventiva de seguridad, el ministro, bueno, no lo, no lo juzgo, porque son decisiones del gobernador nos toca a nosotros hoy desde acá de la Cámara de Diputados hacer un, un control en cuanto a legislación y avanzar en ese sentido con iniciativas legislativas que te repito, hasta el momento en algunas no hemos podido coincidir con el Ministro, en otras sí, como por ejemplo el Observatorio de Seguridad que han dado el visto bueno para avanzar, que creo que es importante porque crear un mapa del delito en la provincia de La Pampa sirve para llegar con el Estado antes a que ocurran los hechos este, con una mejor y mayor inteligencia. Eh, eh, tu papá en, como presidente del PJ declaró el otro día bueno, sol, después del, del crimen del cazador pero fijándose puntualmente en la figura de Tierno, eh, algo así como que no, no, no entiende no recuerdo exactamente la palabra pero, eh, ¿cómo es posible que sea ministro? Alguien que injurió al gobernador al presidente del PJ y además de todos sus antecedentes eh, ¿a vos te pasa lo mismo? Eh, este, sí Yo recién lo, lo, lo decía, que, que, la verdad que es comprensivo y además es, no es objetivo mi padre, de hecho él lo ha calificado de esa manera para hablar este, del, del ministro por, porque bueno, tienen sus, sus historias este, personales, políticas y sus diferencias que en algún momento se zanjarán o no, eh, pero él lo ha manifestado de esa manera. Bueno, este, en mi caso particular, <coughs> repito, el gobernador este, hizo uso de una facultad constitucional como es elegir su ministro y coincidió en que es la mejor persona para llevar adelante una, una postura y aspirando a que había modificado algunas de, de las actitudes que habían sido reprochadas por, por un sector de la sociedad y de hecho por el propio gobernador, por, por algo este, desistió de sus funciones cuando fue ministro de Gobierno y Justicia en la anterior gestión, si lo echó en aquel momento, supongo que al acordar nuevamente darle este cargo supuso que había algunas cuestiones que él había mejorado para bien. Uh -huh. Y bueno, este, en el transcurso de, de los días ver, veremos si esta actitud va mejorándose o, o no. Y, sí, en el medio ocurrió un hecho que no es menor, ¿no? digamos pues para, que, que es la condena judicial a tierno, más allá de que no esté firme, también... Uno, y por supuesto que coincido con vos en el hecho de que el gobernador tiene no solo el derecho sino la obligación de elegir a sus ministros de manera discrecional como está establecido, es lógico, no, no lo vamos a poner desde de, de otro lado a los ministros, pero una condena judicial justamente en un ministro de seguridad también tiene su peso, qué sé yo, uno evalúa. Sí, este, tengo entendido que también su procesamiento en realidad su trámite judicial está en manos del Superior Tribunal de Justicia, me refiero a la confirmación de la condena, que creo que tiene confirmación en primera y segunda instancia y estaría en el Superior Tribunal, es lo único que tengo entendido, no sé más, pero bueno, también veremos si avanza ese, ese, ese procesamiento, esa condena o no, eh, será un tema de la justicia, no de la política, pero creo que desde el punto de vista político ayer merecía la sociedad Este, tener respuesta del ministro sobre sus siete meses de gestión. Lo que sí lamenté ayer y lamento hoy es que mmm, no haya sido una, una, un, un, un momento en el cual se pueden haber dilucidado muchas más consultas, a no ser por dos o tres personas eh, dentro de las gradas que, que la verdad que ni siquiera representaban al, al, al resto de los manifestantes, que, que tenían un reclamo legítimo, que, que podían pensar que el ministro debería ser este, eh, echado o debería renunciar y es un reclamo legítimo, yo lo dije ayer en el recinto mm. pero de ahí a tener manifestaciones este, eh, con, con, con cierto nivel de, de violencia insultando, este, manifestando hechos delictivos a legisladores o, o al presidente de la Cámara o, o al ministro sin ningún tipo de, de sustentación desde el punto donde se nos mire La verdad que debilita el reclamo que es legítimo, ¿no? Yo eso decía ayer en el recinto. Creo que no, no ayudaba ni siquiera a, un, a una posición que pueden tener muchos manifestantes que pueden tener, un sector de la, de la prensa, que evidentemente lo tiene, pero que creo que insultando o agraviando debilita aún el, el propio reclamo que es legítimo. ¿no? Sí, sí, eh, es verdad, hubo algún criterio también, fue, eh, fue muy minoritario, menos mal. Eh, esas sí. esa referencias sí, de gritos desubicados que, que la verdad no aportaron nada Espartaco, ¿te parece que eh, a partir de esta interpelación y, y, y marcando esas diferencias políticas que vos tenés con, la, con, con Tierno puntualmente o con sus políticas eh, el ministerio o el ministro y sus políticas ¿salen fortalecidos? ¿salen más controlados de esta situación? ¿Qué, ¿cuál es tu sensación? Perdón, perdón, te escucho muy entrecortado. No, decía, si a partir de esta interpelación crees que eh, Tierno, sus políticas, su estilo, sale más fortalecido o más controlado. Bueno, en, en principio, por supuesto que controlado, ¿no? Porque eh, si antes estaba sobre la lupa, ahora aún más. ¿no? Porque lo que ha ocurrido es un hecho gravísimo, este, como, como fue la muerte de un cazador, Que ayer se mencionó, es una contravención que de ninguna manera puede tener como reacción por parte de la policía un disparo, este, porque además no lo dicen los protocolos, eh, y entonces creo que el Ministro, eh, la verdad no, no soy quien para decir qué es lo que tiene que hacer, pero en, en lo que sí me incumbe a mí, que es el, el, en términos legislativos, yo creo que tenemos que avanzar con un marco normativo Este, con una reforma integrada a la Ley Orgánica de Policía, que es una ley que viene del gobierno de facto, que tiene este, disposiciones arcaicas este, y que le da excesivas facultades a la policía para avanzar vulnerando en muchos casos eh, derechos. Y esto ha sido impugnado por organizaciones internacionales de derechos humanos. Y creo que avanzando en un marco normativo, delimitamos cualquier acción ejecutiva Entonces espero crear consenso suficiente dentro de la Cámara para que si las normas son claras, más allá de la actitud que uno pueda tener en términos ejecutivos, este, uno tiene que delimitarse a, a lo que dicen las leyes. Entonces esperemos generar consenso para avanzar en un marco normativo que nos permita eh, tener una seguridad este, preventiva eficaz, pero que esta seguridad preventiva eficaz rápida con serenidad no traiga aparejado vulneración de derechos humanos. Espartaco, gracias, y si querés agregar algo más, eh, te escuchamos también. No, solo una cosita más, Juan Pablo, te, te quiero agregar, porque me quedó en el quintero ayer y lo quería manifestar. Yo por ahí escuché de parte de los legisladores del PRO eh, eh, cierta enseñanza hacia el gobierno provincial de república y de institucionalidad y, de, y, y un reclamo permanente hacia el bloque oficialista nuestro de, de que por qué no habíamos interpelado antes y demás. Y solo mencionar que en el día de ayer, mejor dicho, en el día antes de ayer, este, el propio oficialismo nacional impidió una interpelación al Ministro Arangure para que vaya al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación a explicar el incremento de las tarifas. Este, y esto lo impidió el Presidente de la Cámara y este, el oficialismo eh, nacional, cabeza del PRO y el radicalismo, aludiendo a un reglamento de la Cámara, este, y terminó citándolo al Ministro a un plenario de comisiones Como que si nosotros hubiésemos hecho lo mismo acá, imagínense lo que, lo que tendríamos en cuanto a reclamos en algunos sectores de la prensa, ¿no? Entonces, lo que antes de dar enseñanza de, de lo que se debe hacer, me parece que deberían haber este, copiado la actitud que ha tenido este oficialismo provincial eh, y haber concedido la interpelación al ministro de Energía Ranguren por un estado de... Este, inseguridad que hoy tiene la sociedad en general de no saber si tiene que pagar las tarifas, si no, si primero son 1.600, después son 700 el aumento, hoy 400. Entonces, antes de dar lecciones a la República, me parece que habría que aplicarla en términos nacionales. Bien, gracias de vuelta. Gracias. El diputado de Espartaco Marín, que es el jefe del bloque justicialista, haciendo su evaluación de la interpelación de ayer y dando su sensación de que ahora Tierno está más bajo la lupa todavía.